La UNLP donó computadoras recicladas a hospitales de la región. El programa de reciclado y reutilización de aparatos informáticos e basura de la UNLP donó computadoras y equipamiento a distintos nosocomios e instituciones sanitarias de la ciudad que serán utilizados para cargar datos, sistematizar y la elaboración de estadísticas relacionadas con la pandemia. Los dispositivos llegaron a los hospitales San Roque de Gonet, San Martín, Gutiérrez, al Hospital de Niños San María Ludovica y al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. Las computadoras están completamente equipadas a partir del trabajo que llevan adelante alumnos docentes y no docentes en la planta de Tolosa, donde funciona el centro de reciclado de la UNLP. presentó el programa argentina recicla en ensenada en el día mundial del reciclaje el intendente mario seco recibió al ministro de desarrollo social de la nación daniel arroyo y al intendente de berisso fabián cagliardi en el nuevo centro de reciclado ubicado en cestino y arenera donde se lanzó el programa argentina recicla el programa se plantea minimizar el riesgo de enfermedades y accidentes laborales en el sector fortalecer la visualización social del cartonero como trabajador ...y reducir los niveles de enterramiento en rellenos sanitarios. Radio Estación Sur habló con Marisa, una de las responsables de la cooperativa de Reciclados Unidos. No, para nosotros es una gran expectativa porque realmente este este programa de Argentina Recicla... ...es, uh -huh. es muy importante para que nos podamos ser visibilizados de una vez por todas, ¿no? Porque es un trabajo que venimos haciendo los cartoneros y cartoneras desde hace muchísimo tiempo... Y no se visibiliza Una gran oportunidad para la región, para que se pueda ver el trabajo. Esto va a dar un puntapié para que haya más posibilidades de más puestos de trabajo, mejores condiciones en el trabajo. Y así que la verdad que las expectativas son altísimas. Un servicio que informa, informa. más cerca. Más cerca. Actualizaron la lista de precios accesibles en el Mercado Central de La Plata Desde esta semana entraron en vigencia nuevos precios especiales Para productos de la canasta familiar del Mercado Regional de La Plata Ubicado en el predio de Avenida 520 y 115 La lista estará vigente hasta el viernes 21 de mayo E incluye productos de almacén, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y bazar Asimismo, el martes, miércoles y jueves, en rubros seleccionados, continúa el beneficio extra del 10% de descuento para empleados municipales que deben presentar su último recibo de haberes y DNI. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 3 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión.